Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, no sé,、eh, no sé si estás enterado de las declaraciones de Ishii. Gracias por llamar. Sí, estoy, estoy enterado, estoy enterado. Vi el video, pasando un video de lo que dijo el señor Ishii.、Mm. Eh, bueno, nosotros ya、eh, presentamos e l Consejo de c a n o s de Pilar y a la Intendencia una nota en e l cual estamos en contra totalmente del marradero.、Eh, primero, que categoría 3 es sumamente、eh, contaminante. Eh, segundo, con que no tiene proyecto en la provincia, y eso tiene que aprobar la provincia, no el consejo municipal. Y,、uh -huh. ¿sí? eh, ojo que eso fue todo dicho por el jefe de gobierno de Mario i l l i cuando se juntó con el intendente de Pilar.、Uh -huh. ¿sí? Que no hay proyecto y que lo tienen que aprobar desde la provincia. Y en la provincia no hay ningún proyecto, no existe nada en la provincia con respecto al matadero que quiere hacer i l l i i l l i lo quiere hacer o lo quiere instalar Que lo va a e n t r a r igual, que lo va a ser igual.、Sí. Así, tipo de capricho de p r e p o、mm. sin, sin importar la opinión de la gente.、Eh, entonces, bueno, nosotros del lado de Derk estamos en contra porque obviamente va a contaminar todo lo que es el arroyo. El arroyo Pinazo. No solamente va a contaminar a Derk, sino que contamina del Viso, Andrés Alberte y parte e d de, de, de Escobar también, ¿no?、Mm. Porque ese arroyo llega hasta allá. El arroyo Pinazo. Ahora, Eloy, viste、sí, sí. que、eh, lo plantea casi como una cuestión biodegradable, n o como si fuera que uno dice: bueno, tiro la hierba del mate en las plantitas para que、claro, eh, abonen la、cual. tierra. Lo plantea como,、eh, como si fuera algo natural. Sí. Lo plantea. Y obviamente, bueno, del lado de San a n t i l i o todos los, los vecinos están en contra de, del matadero.、Uh -huh. y, y del lado de Arquí también, totalmente. Entonces se presentó un proyecto, no un proyecto, sino una, una nota y una queja para que intervenga el municipio de Pilar, con 400 firmas.、Eh, la mayoría de los concejales de Pilar están en contra. ¿sí? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con algún concejal de Pilar.、Eh, no, pero o sea, eh, venimos eh, siguiendo las declaraciones que hicieron en la, la prensa. sí Están totalmente en contra del matadero、uh -huh. porque plantea lo mismo: es contaminante. Más allá de que si te vas a la planta purificadora, que esto, aquello. Cuando llegue el momento no van a hacer nada, lo mismo pasó con las viviendas. e n t o n c e s vecinos a ya se han comunicado con nosotros desde de San Antonio para generar un corte, ¿sí? y llamar a los medios nacionales, en el cual nosotros planteamos, bueno, que vamos a generar ese corte y llamar a los medios nacionales cuando se e s t é haciendo la compactación de tosca.、Mm. Sí, por ahora están haciendo relleno. Sí. De tierra, basura, todo tipo de relleno están generando. Cuando... s Viendo que está haciendo relleno con tosca, ahí vamos a generar un corte ¿sí? y vamos a llamar a los medios nacionales para que esto tome estado público n o、mm. eh, y que, que se sepa quién es el socio de IGI en lo que es la movida de la carne. Nosotros lo que planteamos también de que <coughs> los transportes de carne van a por dónde van a pasar.、Mm. Si vienen del lado de Moreno, de j o s é p á está todo bien, pero si vienen del lado de Pilar o de San Andrés g a r e c o de esa zona. Van a pasar por la ruta 234, que la cual está totalmente destruida,、mm. y a su vez van a pasar por el centro del presidente Derqui. De、claro. Porque Derqui no tiene otra, otra entrada alternativa, con desvío a José Sepa.、Claro. Entonces, no, no, no lo vemos viable, no lo vemos factible, y, y no lo queremos. O sea, no, no, no queremos algo contaminante.、Eh, estuvo el b a s u r a l en su tiempo,、mm. estuvimos luchando contra la quema de goma, que sigue estando.、Eh, Y no queremos otra cosa más contaminante para nuestra localidad.、Eh, además, en, en el video que, que está circulando, justamente de i l h i hablando en la apertura de, de sesiones, en un ¿Sí? momento、eh, casi que manda a, a que estudiemos、ah. los vecinos que no entendemos lo que, lo que va a hacer. Sí, lo... sí, tal cual, sí, sí, nos trató a todos de ignorante. s、sí. n o hablan por hablar, hablan sin saber.、Eh... Bueno, Mario Ishi es así, ¿no? Por algo quedó detenido. El asesor de él, creo que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Por lavado de dinero. Entonces, creemos por dónde viene la mano o la desesperación de instalar el matadero, sí o sí.、Mm. Porque hay una desesperación, ¿no? No hay un proyecto,、mm. hay una desesperación de parte del intendente José p a en instalar el matadero, sea como sea.、Mm. Bien, Eloy, te agradecemos estos minutos nuevamente, te mandamos un abrazo y seguiremos、eh, charlando respecto a este tema en las semanas siguientes. Bueno, muchísimas gracias Daniel y gracias por estar difundiendo nuestras preocupaciones en el Raquel. Un abrazo, hasta luego.